Información del Fuel Mapu Guru Mapu. Escúchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Ven, tren de bueno. Lunes de 19.30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón Fuel Mapu. ¡Ay, ay, ay! Vanessa Michañango Pingain, Tañil Off, Pulófon Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañil Onco Facundo Jones Wala Pingain, Preso Político Mapuche en el SCP Temuco. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Buenas bien, Buenas hoy, Buenas ay. Acérquese la mien, ¿eh? Tenemos una visita esta tarde. Eh, estamos mandando al niño, así que también estamos como contemplando ese tiempo. Eh, preséntese la mien a usted. Mari Mari, eh, Marimari Mari Mari Pulamien. Los saludo a todos. Hoy día aquí eh, agradezco la invitación de las mien Y nada, saludo a toda la gente Que nos está escuchando Y que está compartiendo estos momentos Pele y Lamien Mari Marimari Pulamien, Marimari Mari Mari Kompuche Puanai, Claudina, Pilquimán, Piñán, Tañi, Mapu Guaiteca. Y como todos habrán Se habrán dado cuenta que la Lamien Es del Gulu del Gulu Mapu está, Se puede escuchar claramente y estamos otra tarde en el programa número ya le perdí 19 la... estamos Ahí 19 de que se está escuchando la mien a ambos lados de la cordillera. Este programa es retransmitido a través de Radio Curruf los días martes a través de Radio Fogón, que es una, un lugar que está aquí cerquita el Hoyo, a poquitos kilómetros del Bolsón, así que también lo van a estar escuchando del otro lado Lamian. la mien. La Lamien aquí viene de dónde la mien Bueno, me presento, para todos los que nos escuchan, mi nombre es Luz, eh, vengo en Gulumapu, precisamente de la Futawillimapu, de la Guapichilhué, soy guapiche, soy isleña, vengo de un territorio insular, de un gran archipiélago, aquí a compartir y a, a hacer un diálogo recíproco, También con lo que pasa en este territorio Fela y Lamien, también nos acompaña Iken Está sentadito aquí eh, con nosotras en la mesa Es un Wentru muy pequeñito Tiene un añito, menos de un añito ¿Cuánto tiene Lamien? Un año, un dos año y dos meses Bien, Así que está eh, acompañando esta tarde de frente a Neuen Sí, queríamos eh, saludar sí. a la Lamien Auca que... Eh, por... por diferentes motivos no ha podido llegar Y Pelé. ya ha llegado nuestra Lamien Graciela Así que Pelé. en un ratito Vamos completando el, el equipo de, de frontend De a poquito se van sumando Pulamien Vamos entonces con los avances ¿Qué tenemos Lamien para hoy? Y hoy tenemos eh, Vamos a hacer mención a la convocatoria Que hay para el 5 de Para este miércoles 4 perdón, la tengo con el 5 El miércoles 4 en, en el paralelo Hay una convocatoria contra la mega minería. También vamos a estar hablando sobre la absolución del onco Facundo Jones Guala. Eso se dio en el transcurso de la semana. No recuerdo bien si lunes o martes. Sí, sí. También vamos a tener como una información sobre la LOF Neuentuain Chin. Felay, también vamos a ver si es posible mantener una comunicación con la gente de Lof, eh ya que tienen una convocatoria también para el 7 de diciembre allí en Esquel, así que vamos a conversar sobre eso. Sí, y también hay un comunicado del CAI, Feley que es el Consejo Asesor el Consejo Indígena, de Asesor Indígena. Eh, Eso salió el... Y después hay un comunicado de los ah, de presos los... políticos mapuches en Temuco, de Temuco y de Angol. Sí, exactamente. ¿Qué más tenemos y... para hoy? Bueno, si nos queda tiempo, que no aseguramos nada, vamos a tratar de comunicarnos con la comunidad Buenuleo, que queremos saber cómo va a comenzar, cómo se va a diagramar toda la estrategia para la semana que viene, que ya se estaría como cerrando el plazo de la... De, de, de desalojo que tenían, como sí, que había, estaba como parado y ahora sí. creo que se viene como una remetida Sí, la, la resolución, digamos, ¿no? Que la de, la presentación que hicieron ellos estuvo como parando el, el desalojo, pero bueno, ahora los jueces deben resolver nuevamente y en esa en esa resolución eh, sabríamos qué va a suceder con el loft, así que tienen que estar atentas y atentos también los radioparticipantes. Eh, vamos a compartir los números de teléfono Que tenemos el fijo, sí. no está funcionando el fijo bueno. de alas, eh, bueno. pero tenemos el 2944 quince Y es, también, eh, si ahí pueden mandar WhatsApp, <coughs> también pueden comunicarse con fm. a fmalas.org.ar, sí, fmalas eso es a través de la web, o nos pueden estar escuchando como nos escuchan. Eh, Muchos compañeros y compañeras En distintos puntos del Gualmapu Así es, saludando Antes que nada a todos los presos políticos Al lonco Facundo Jones Y a los otros Lamien que están presos En la cárcel de Temuco y también poniéndome como al tanto de bastantes noticias porque esto de no tener buena señal no, no estoy como inmersa en un mundo que no, no escucho ni la radio que a veces beneficia y a y veces, veces no. perjudica, tal cual pero bueno, si sí, acá te tiene Frentana Web para que le informe lo que está pasando eh, lo que también eh, tenemos que comentar bueno, es que ha habido un derrame importante otra vez en Vaca Muerta Eso también vamos a ampliar la noticia Eso es en la zona de Neuquén Que va a llevar un tiempo bastante importante Y eh, está a 11 kilómetros De una población muy cercana Así que esto es bien peligroso Con la mega minería Con el fracking Con lo que son las petroleras Las hidroeléctricas Que dañan eh, a todo nuestro ecosistema Tenemos que estar muy alerta muy, muy despiertos Y que no nos vendan una cosa por otra progreso no es, todo lo contrario sino es un mal para todo nuestro territorio si sí, así es la Y ¿iríamos con el primer tema musical? Yo creo que sí, vamos a compartir saludando eh... también a las bueno y ahí a claro. Lucy a Meli. Meli y a los Pichi Waltru y, y somo que andan tú, un montón sí. jugando afuera, así es. haciendo uso del territorio alado al Ya vamos sí, vamos a escuchar un tema de Horacio Guaraní que se llama La Guerrillerita. Atentu, mucho abierto sobre el alba, la guerrillera, viene abriendo los caminos. La guerrillera, viene abriendo los caminos. el rojo sobre el pecho toda esperanza Benito estoy esperando paloma blanca Benito estoy esperando paloma blanca la guerrillera tiene sangre en el alma su bandera es madera de las guitarras Tiene vida y de sangre en el alma Rengas el otro pedacito Acción de cuna, sus labios dejaron lejos Los fusiles necesitan su claro pecho Los fusiles necesitan su claro pecho, un alarido de lanzas, grita de huello. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La guerrillera tiene sangre del alma, su bandera de madera. Guitarra. la guerrillera tiene vidita sangre en el alma Hola, estás escuchando FM Alas 89.1 Radio Comunitaria Bopo. Espacio Publicitario Copetel Siempre Algo Más Descuentos por estudios de laboratorios locales de análisis clínicos. Y además, tarjeta de asociado, para gozar de descuentos en varios comercios del bolsón Solo para asociados. Copetele. Bien de todo. ¿Sabías que el espacio AVE Fénix es llevado adelante por la Asociación Civil El Arribo Cultural? y que cada vez somos más y que de cada vez somos más teatro para niñas danza contemporánea, contemporánea. tela yoga fusión trapecio. trapecio movimientos acrobáticos teatro para adolescentes. para adolescentes entrenamiento libre circo para niñas danzas urbanas eventos teatrales musicales -años. mucho más de parte, de, parte, de, de, parte de, de beneficios en eventos, en eventos talleres, talleres y mucho más y y mucho, mucho más, más. Para más información acércate a Valle Nuevo56 en, en el bolsón. Instagram y Facebook, Facebook Espacio Fénix. Instagram todo, todo de vuelta. Para más información acércate a Valle Nuevo56 en el bolsón. Instagram y Facebook Espacio Ave Espacio Fénix. Se acabó la publicidad. Este 25 de noviembre recordamos a nuestro Chafe Rafael Nahuel-Yem, quien fue asesinado en el año 2017 en Lof-Lasquenwin-Kulmaku por el grupo Albatro, bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por ende, el Estado argentino es responsable. Pedimos para que su pueblo siga buen camino, que sea guiado por los Cuyfique Cheyem y que también nos sigan guiando como Pueblo Nación Mapuche. Saludamos a los territorios que están en resistencia. Reivindicamos a Pubua y Chafe Buen que defienden día a día nuestro buen Mapu. Mullepe Taingwechan, Mullepe Taingwechan, Deween, Deween, Deween, Deween, Deween, Deween, Deween, Deween, Deween, Deween, Deween, En el año de los 10 años Andrea ya escribió Todo y vi, Como genealogía histórica De las cosas que se van a llamar También Está Puro ¿Qué? peso duro Mirá No Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué feo ¿Qué? Conjuros a Viva Voz Los jueves De 15.30 A 17 Conjuros a Viva Voz Producciones Radiales Feministas Por FM Alas 89.1 El Bolsón Río Negro en el año de los 10 años. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Estás escuchando FM Alas. lo que hizo el gobierno en ese momento nos cagó palos, escuchen la palabra y nos detuvo. Así hemos crecido. Ustedes piensan que nosotros nos van a dar miedo a los palos, los gases, las balas. Si ya nos han apaleado un montón de veces, no nos han dado más alternativa que luchar con todos los medios que tenemos a disposición. Volvimos otra vez acá al piso y vamos a hablar un poquito de la convocatoria que hay. Pero antes, está, acaba de llegar la Lamien. Marimari Pulamien, Marimari mari, Ñaña, Marimari Mari Marimari Mari Marimari mari, mari, mari. Mari, mari. Mari, mari, mari, mari, Compuche, Incheta Graciela, Pérez Painelaf, Pingén Y bueno, acá compartiendo este lindo día. Y, y bueno, acá estamos en otra vez en Fentrón Neuen con Fentrón Neuen ahí en Kleini Piuqueta eh la lo del lonco Facundo que bueno fue sobreseído y eso da mucha alegría aunque bueno ya ve veremos eh, qué en qué influirá para que y cómo sigue la causa así que Eso. Sí, ya que estamos vamos a comentarlo así después no volvemos sobre el tema, <risa> nosotros tan repetitivas, pero sí, les, se conoció durante esta semana la absolución eh, hacia el lonco Facundo Jones Guala, absolución definitiva en la causa que había abierto eh, sobre usurpación a vijeato que recuerdan que durante todo el mes de enero Pulofon en Resistencia estuvo de juicio en Esquel donde los siete, seis comuneros fueron absueltos excepto el lonco pretendía la justicia argentina eh, mantener abierta la causa desde el, el, el, el, mantener el proceso abierto hasta que el lonco salga termine su condena a sus nueve años allí en el Gulumapu regrese aquí al Polmapu y ser enjuiciado por la causa do, de usurpación que estaba llevando adelante, iba, era llevada adelante por la Fiscalía de la provincia del Chubut y por la empresa, eh, la compañía Tierras del Sud, Benetton. Se les cayó la causa, felizmente, eh, con Pulamien, con Puché, recibimos muchos eh, saludos para el Lonco, muchas felicitaciones y también una pregunta es, ¿en qué influirá? Arlonco, Facundo Yoneguala, no lo van a liberar porque hubo también una confusión, que nos preguntaban, ¿pero lo dejan libre? ¿Cuándo lo traen? No, no es así. Queda libre de esta causa. Después le resta una segunda una última causa aquí en el pueblo Mapu, que es por incitación a la violencia. Aquel 5 de marzo en la ciudad de Bariloche, cuando él, después de conocerse su fallo de extradición, eh, brindó una comunicación telefónica que fue pública y a partir de ello fue, bueno, como la gente tomó las calles a su manera y decidió <coughs> manifestar su repudio en aquel 5 de marzo allí en la ciudad de Furiloche, en el juzgado federal, donde lamentablemente muchos niños también sufrieron la violencia del Estado y eh, fueron eh, eh, gaseados con gases, el, gases lagrimógenos, eh, gente mayor, fue un, realmente una verdadera batalla campal Después de eso, obviamente que se abrieron muchas causas, pero bueno, supuestamente el Estado, el incitador de esto, fue Erlonco Facundo. Nosotros no lo creemos así, sino que nos creemos con el derecho a la protesta, el derecho a revelarnos como pueblo nación mapuche, como pueblo ancestral que quiere volver a su territorio y reivindicar sus derechos. Entonces, ahora le quedaría solamente esa causa. El lonco estaría casi cumpliendo los cinco años de prisión política, allí en el Gulumapu ya, ¿por qué? porque se han contado los años que tuvo preso en Esquel, los años que ya había estado preso en el Gulumapu y ya lleva eh, un año y dos meses allí en el, en el penal de Temuco Tenemos la, dentro de todas las malas Tenemos la suerte que esté eh, Compartiendo eh, la prisión Política con otros pulamien Así que eso nos, nos alienta bastante Por las distancias eh, y, y por todo lo que Conlleva estar con tu propia gente Conversar de los mismos temas Poder compartir parte de la espiritualidad Limitada igual Pero ellos tienen eh, Allí hay un protocolo de presos políticos También que ha, se ha tenido que que pelear bastante, pelear en el sentido de que los, los presos han tenido que manifestar su descontento, tomar medidas de fuerza para ir logrando un pequeño avance en el respeto, porque todo preso político mapuche o preso común tiene derechos. No es que vos vas preso y perdés tus derechos, no. Tus derechos como individuo, como ser humano, siguen vigentes. Inclusive a mí me pareció interesante que allá es que pudo este, retomar su, su trabajo de retrafe ...que eso es importante, que también es algo que le está dando sustento. Le está dando el sustento económico también a él... ...porque él está trabajando, como dijo la Lamien... ...está haciendo platería, esa platería se está vendiendo... ...y ahí está pudiendo también solventar eh, varios de los gastos... ...que, que se tienen, ¿no es cierto?, con las distancias... ...y bueno, todo lo que conlleva una prisión política... ...donde los presos tienen, entre comillas, la oportunidad de trabajar... ...que eso también le suma puntos... Si ...bueno, estudian... entonces le seguimos mandando... ...nuestro Nehuen también al Lonco... al Lonco Facundo... ...que sabe que lo queremos mucho... <ríe> eh, ...acá tenemos un montón de lamien ...que siempre pre preguntan... ...ñaña, como la ñaña Wanguelen... ...que él sabe quién es... ...así que Facundo, te mandamos muchos saludos... ...memoria... ...y bueno, que sigas teniendo fuerza... ...para seguir en la lucha de nuestro pueblo... ...que es tan importante... Y apoyamos tu, tu causa Porque es nuestra causa Y que nos sigas dando luz Con tu Con, con tu Kimun Con tu Rakiswam Con tu Lif Piuque Y que bueno Que estamos esperando También y mientras esperamos También estamos accionando Por suerte Elenamente. no solo la comunidad de Kuramapu Sino varias otras comunidades Y otros también que se están levantando en defensa de los territorios Bueno, recuperando Y, y aprovechando también Básicamente a recuperar nuestra, nuestra propia identidad Sí, sí la la seguro bien. que sí Y yo quería hacer como hincapié en esto De, de que allá está con otros mapuches Presos políticos, ¿no? Cosa que acá no se daba en la Argentina Porque es como un proceso mucho más nuevo Esto de las reivindicaciones territoriales y lamentablemente capaz que habían problemas de tierra y la justicia no a ellos no les conviene que eso se tome como un problema de tierra entonces dice no estos son problemas familiares mm. o estos son problemas que tuvo de estafa de, de un turco o de un de un terrateniente con un con un campesino mm. y igual no hoy escuchaba llegaba... algo interesante en relación a los presos políticos que hablaba un periodista importante de, de Argentina dijo que decían que todos los, todos los presos que están presos, sin condena sin proceso, son presos políticos y me sí, pareció interesante sí. el concepto porque bueno así entonces podemos contar un, unos cuantos más sobre sí, todo en sí, relación al tema de la tierra ¿no? justamente porque sé que acá también hay también que están presos por problemas territoriales pero no se los considera presos políticos y también y porque, tienen que reivindicar claro a ellos porque como también presos. les falta esa parte no de, de reivindicar que que ellos estaban defendiendo su territorio uh -huh. entonces como todo una eh, tiene que hacerse como todo un proceso de reconocimiento de nuestra gente que se va a ir dando y bueno esto comentarlo como para el lonco que está escuchando allá como decía la mía acá se está accionando eh, ojalá que pueda ir gente a visitarlo Y comentarle cosas personalmente eh, Debe ser muy, muy duro Estar encerrado y no poder salir Pero esto de, de que uno Reciba estas noticias frescas Que venga de, de más de, de, de, de su lugar De, de acá, de este, del Puel Mapu Le va a hacer bien a su espíritu A su piuque Así que, sí, bueno. Y además sabiendo que es una, una lucha antigua Que ya otros <coughs> estuvieron antes en todos los territorios eh, Como bueno eh, Preservando ¿no? El kimún la sabiduría eh, Nuestro propio pensamiento como mapuche Y a él le toca Esto de volver a, um, El conocimiento en relación A, a ser lonco Y lo que eso significa Y que bueno a veces inclusive eh, A partir de ahí Para bien o para mal muchos otros han aprovechado Y también por ahí se autoproclaman loncos Y esas cosas que bueno También tiene su lado positivo, Otras digamos. Otras autoridades, claro. Contra el eh, todo, sí, entonces, este, pero que también está bien porque es parte del proceso, ¿no? Sí, y si en eso se ha contribuido, creo que es importante. Y entonces vamos a seguir volviendo, ¿no? Wiñoleinta in Kimun, in Rakiswanmun, Wiñoleinta in Mapu, Wiñoleinta in Feyentun. ¿Y cómo sería si yo digo.? ¿Cómo es? Que estoy volviendo. Estamos volviendo in, todos. Zahín, Chan. Mm. Como usted dijo, el vuelto no será en caramelos. <risa> <risa> Feleí. Fe, sí, él recibe noticias. Tenemos la oportunidad también de llamarlo y conversar con él. Es uno de los beneficios que el Estado chileno le ha otorgado. Eh, desde hace muy poco que los familiares directos, gente de su comunidad pueda conversar con él así que hay días, un día, los días jueves por lo general a la mañana hasta un horario de la tarde, él está recibiendo noticias del Puel Mapu, así que a toda aquella gente eh, con, con Puche eh, eh, y que escribieron saludándolo y enviándole mucho ponehuen, eh, le vamos a dar la noticia a él, se lo vamos a enviar sus saludos así que estén seguros de eso y seguras Bueno, y pasando a la otra información que decíamos, este cuatro, miércoles cuatro, hay algo muy importante, exactamente. Alerta Chubut, dice el flyer, eh, nos quieren meter a la mega minería en las en las últimas sesiones legislativas, envenenando el agua y entregando el territorio. No pasarán. Vamos a la ruta El miércoles 4 a las 18.30 horas Ruta 40, paralelo 42 Comarca Andina Abra micrófono abierto Volanteada Lleva tu remera Para estampar Y además eh, Bueno, esto lo organiza La asamblea en defensa De la cuenca del río Epuyén eh, La asamblea comarcal Contra el saqueo la sociedad ecológica regional que es nacer nacer sí. eh, frente neguen nosotros también adherimos por supuesto comunicación mapuche biblioteca popular lago puelo centro de estudiantes del El instituto, de formación, del instituto de formación docente del bolsón eh, nómadas comunicación feminista vecinos autoconvocados a PDH, y Noroeste del Chubut, así que todos nos encontraremos allí el miércoles 4, a las 18.30, en la Ruta 40, Paralelo 42, como Arcandina, no pasarán con la amiga Menería, le decimos no. Así que la idea es eh, juntarnos aquí en el Paralelo, muy cerquita de gendarmería del límite ahí en el paralelo, ustedes ya saben dónde a las 18.30 el 4 de diciembre lleven su bandera eh, los panfletos que quieran para compartir la información que tengan y todos a decirle no a la mega minería, ¿por qué? porque está avanzando sobre los territorios, está contaminando el agua está eh, perjudicando todo el territorio, no solamente el territorio nuestro mapuche, sino de toda la gente en el que convivimos todos, todos, todos y todas, Ajá. entonces tenemos que Hacernos eco de esto Porque no es, eh, va a ser un, un, un perjuicio para todas las personas Necesitamos estar presente Necesitamos acompañar Estos, estos, eh, estos eh, Eventos no Sino estas convocatorias eh, Necesitamos hacernos responsables De ello Porque es la única manera Que se puede frenar a estos diputados Cuando el pueblo sale a la calle Y le dice no queremos mega minería En ningún lado del Guadalmapu Eso tiene que quedar bien claro, porque si no ellos hacen lo que quieren, venden, arreglan, hacen sus negociados, sus arreglos, se va a llevar una, adelante una eh, sesión posible el 5 de diciembre, donde ahí van a resolver pa gran parte de nuestro futuro. Entonces tenemos que estar muy alerta. Sí. El miércoles a las 6 y media en la ruta, 40, paralelo 42. Sí, y por suerte todos. hay un montón de gente que está alerta, por ejemplo en Rawson, que están haciendo vigilias y todo para pescar cuando van los, los diputados a, a sesionar y que bueno, están alertas y eso también están mandando información por suerte y también bueno, simplemente esto que traigamos a nuestra conciencia de dónde tomamos el agua que viene de la montaña y que si pasa algo ahí nos van a joder para siempre entonces eh, te, tratemos de valorar ...este espacio territorial en el que estamos... ...con el agua limpia, el agua pura... Eh, ...los Nenco que están a full... ...en la, en la Trayenco... ...en los Menucos, en el mallín ...en donde se juntan las aguas... ...bueno, en todos los lugares... ...inclusive, bueno, ahora miraba el Ken ...que está teniendo bastante fuerza... ...y se va limpiando... ...porque eso pasa naturalmente, ¿no? ...y a pesar de cómo nos portamos... ...los humanos en relación a las fuerzas del agua... En relación a todo esto, eh, es que también está aquí acompañándonos a para comentar qué es lo que sucede allí en el Gulumapu, en la isla de Chiloé, con todos estos avances de los megaproyectos extractivistas del territorio. Bueno, yo compartirles principalmente que el tema de la amiga minería se está instalando con fuerza en lo que es el sur. Allá, en lo que es mi territorio, en la isla de Chiloé, desde el año 2016 existen 300 concesiones liberadas para la minería, las que se dividen tanto en exploración, ¿cierto?, y en explotación. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos que, si nos vamos o nos remetimos al mapa, ¿no?, Chile es un país largo y angosto. Así de angosta han sido las conciencias de quienes han tomado decisiones por todos nosotros, sus habitantes de Gulumapo, los cuales principalmente y como toda la gente, las personas que entran a informarse en los medios de comunicación, eh, han verificado de que en Chile se vulneran los derechos humanos. Chile es un país en sacrificio, hace bastante tiempo. El norte de Chile ya es un territorio donde ya no hay agua. Los animales están muriendo, lo, la gente agricultora ha tenido que desarrollar o implementar diversas técnicas como para poder captar agua, limpiezas de agua que ya están contaminadas... Están emigrando ¿no? a otros lugares. La economía de esos territorios, la economía interna, ha ido decayendo. Eh, los defensores ambientalistas también han sido amenazados. Ahora, ¿qué pasa? Chile tiene diferentes tipos de explotaciones e imaginarios. ¿no? El norte, que está absolutamente seco por la minería. Más al centro también tenemos el problema de las forestales, que se, sería el país de las forestales. Sí, más Nosotros o menos. en el sur somos el país de los salmones, es decir, la explotación del Lafken Mapu y también la degradación del suelo de los bosques. Y frente a eso, si podemos observar ya no el territorio desde arriba hacia abajo largo y tan estrecho como de conciencia tenemos que comenzar a comprender el territorio desde el horizonte es decir, desde el Pacífico al Atlántico y no es menor que justo en el paralelo hoy en día la megaminería tenga intereses está sucediendo el mismo proceso allá Chile es un país en sacrificio nosotros como, chilo, como isleños de la isla grande de Chiloé ...también somos un territorio amenazado... ...y en sacrificio también... ...¿por qué? ...porque la explotación... ...ha sido demasiado grande... ...el extractivismo... ...nos ha dejado... ...a nosotros sin comida... ...pero alimenta... ...a terceros... Sí. ...todo lo que se produce... ...internamente... ...se exporta... ...entonces nosotros... ...en el mercado... ...terminamos comprando... por otros que vienen de Estados Unidos arroz que vienen de Paraguay, y una serie de cosas que podemos producir. La mega minería se está instalando con fuerza. Hace bastante tiempo que las concesiones están deliberadas. Ahora, ¿qué sucede? Que se están cambiando legislativamente eh, la noción de territorio. Por una parte... El pensamiento huinca es fragmentar todo Es fracturar todo El mar está separado del cerro El cerro está separado de la tierra La tierra está separada del agua Todo es separado Para nosotros es, es, es un gran todo cierto, Que se complementa y que es recíproco Y en el cual nosotros convivimos Con fuerzas elementales de la naturaleza Y los cuales Tampoco han sido respetados Ni escuchados Entonces La minería hoy en día hace que las playas pasen a ser privatizadas, ya no son de bienes nacionales, es decir, se están privatizando, se está separando la costa, la playa, del mar y de la tierra, y deliberando estas concesiones para exploración, las cuales se asientan en territorios antiguos, donde, exist donde hubo, ...ocupación ancestral del territorio... ...donde hay conchales... ...los conchales allá... ...son cimientos arqueológicos... ...de mucha datación... ...donde se verifica la presencia humana... ...en esos lugares... ...ya... ...entonces justo... ...las localizaciones donde están las concesiones... ...están precisamente... ...en sitios arqueológicos importantes... ...para nuestra historia... ...los cuales tampoco son áreas... ni sectores protegidos por el mismo estado... Lo que quieren los gobiernos o las políticas de gobiernos, aunque el color que sea, es borrar la memoria cultural, tanto del paisaje como de nuestra conciencia y de nuestros ancestros, para que no exista una continuidad. Y allí en, en la isla, eh, ¿cuál sería la eh, oposición fuerte a estos eh, megaproyectos o a las salmoneras? ¿Quién, ¿Quiénes son los que se oponen? Principalmente en Chile no hay una oposición clara. ¿Ya? Ahora, es una sociedad divergente de la política nacional. ¿No? Pero principalmente. ...principalmente... Eh, ...los que... Mm, ...hace 500 años... ...siguen oponiéndose... ...somos las comunidades... ...somos los che... ...es la gente principalmente... ...mapuche, del territorio... ...que sí, sigue... Sí. ...en oposición... ...la mayoría de la, de, del otro matiz... ...social... ...como que... ...no logra hacer conciencia... ...de que en verdad... El extractivismo o el salido al territorio no es progreso. Entonces todavía cuesta comprender esa lectura. Y en un momento en la isla de Chiloé se habían bloqueado las carreteras eh, y todo el ingreso a, a la isla, la, el pueblo, ¿no es cierto?, lo había bloqueado. Eh, ellos no pueden transportar eh, sus camiones gigantes, ¿por qué? De, dentro de los lugares que ya tienen las concesiones. Lo que pasa es que como bien Chiloé, ¿cierto? Es una isla, es un archipiélago, pero ahora principalmente nos estamos centrando en lo que es la isla grande. Para tú ingresar a la isla necesitas para ellos un puente. Entonces, Amigos. nosotros ingresamos por un transbordador, que sería una embarcación, ¿cierto? que traslada un vehículos de determinado peso y hay eh, buses uh. o aquí le llaman los bondi Con determinado peso. Los, todo lo que es materia que entra de afuera, como gasolina, petróleo, entra en una barcaza aparte. Por riesgo, cierto, De que ocurra un incendio, algún destrozo. Pero Muy ahora... pérdida de combustible. pérdida llamar, de combustible, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que hace bastantes años, hace casi ya 10 años, que se está intentando hacer un puente en Chiloé. Para que supuestamente estemos en conectividad con claro. el continente, pero qué pasa? Que nosotros necesitamos un desarrollo de infraestructura interno, porque desde la política de Estado la visión es que el puente es para que la gente se atienda en un hospital que tiene todos los implementos en Puerto Montt. Entonces la gente ¿Qué quiere? Claro, se quiere mejorar, pero yendo a Puerto Montt. Y no, no hace la reflexión de que, en verdad, ¿por qué tenemos que viajar cuatro o seis horas hacia Puerto Montt y no exigimos un hospital decente en el propio territorio? Entonces, como que van ciertas justificaciones que, en verdad, es desfasado de la realidad y de las necesidades prioritarias del territorio, pero ellos quieren hacer puente. Ahora, ¿qué sucede? Que donde ellos quieren... Encalar el puente, que ya hay maniobra ya se ha caído tres veces también la inversión, se ha vuelto a invertir existe un ñenco en el territorio y ese ñenco es el que ha estado resguardando de alguna manera el fondo marino el cual, el puente ha sido también bajado porque no encuentran un ancla uh -huh. como para hacer un seguimiento y la profundidad, no tiene profundidad y hay una roca que captaron Que esa roca cada vez que trabajan, esa roca se mueve. Entonces, la infraestructura no puede ser. Pero ellos insisten, insisten, insisten. Y no es para el desarrollo de nosotros. Nosotros comprendemos otras lógicas de desarrollo. Es para que llegue la mega minería que necesita puentes adecuados para poder transportar material y maquinaria pesada. Y esa es la verdad de las cosas. Es lo mismo que ha pasado acá en la línea sur cuando... Mucha gente se creyó que la ruta que se estaba haciendo todo para la línea sur que llegaba hasta Bariloche asfaltada era para tener un mejor eh, se pueda transitar sin eh, más cómodamente en realidad es para hacer posible el tránsito de los camiones de las mineras. Exacto. Cuando por eso uno tiene que estar como alerta cuando van a decir le, llegan a, a la gente al campo, ¿no? Eh, acá los territorios son como más amplios. Y cuando llega la gente al campo, eh, ¿qué hacen? Dicen, mira, te, te, te, le cuentan todos los beneficios las cosas buenas que van a tener, que es superficial. Claro. Pero no le cuentan el problema de fondo. En la zona de, de Cerro Alto, Futamahuida, eh, ahí, por ejemplo, había un proyecto eh, eólico, de molinos eólicos. Uh -huh. Y se llamó a la gente y se dijo por encima, lo que le dijeron a la gente no era lo que le iba a perjudicar, sino que ellos iban a tener todos energía eléctrica y que iban a poder vivir mejor, más tranquilo, más cómodo, se les iba a facilitar todo. Y la gente sin pensar, uh, dijo, uh, qué bueno. Sí, ¿dónde hay que firmar? Cuando aparece gente que dijo, no, acá está pasando algo, ya la mayoría de la gente de la comunidad había firmado Y se pudo volver atrás haciendo un trabajo esto de antropología y arqueología En toda la región donde tu, tuvieron acceso a los archivos históricos Y donde se pudo ver la preexistencia allí de, Se encontró eh, restos de cerca de, no sé, miles de años No quiero decir una, una cosa no exacta Entonces se dijo acá, este lugar no puede ser tocado. Sabemos que nosotros no nos podemos basar en esas cuestiones arqueológicas ni antropológicas, ¿no? Que nosotros nos, nos basta con saber que nuestros ancestros han vivido allí. Pero parece que para el Estado tienen que tener como una cierta formalidad como para ir... Y ahí la gente pudo dimensionar, después de todo eso, de que los molinos no era que iban a ocupar una hectárea de tus 300 hectáreas, que no te hace nada, además nosotros te vamos a dar... El, la paga en dólares o sea que iban a estar re bien los pobladores, luz eléctrica paga mensual en dólares eh, ocupar una hectárea de 300 en, de cada campo no, no era dañino mm. cuando se va al fondo de la cuestión y se empieza a profundizar se da cuenta que cada molino, cada transporte para llegar a eso, a construir esos molinos, tienen que destruir muchísimo muchísimo territorio en ensanchar los caminos eh, lo que produce estando un, un artefacto como un molino eólico que es de un gran tamaño, sí. en un lugar el impacto que hace. Sí. Entonces ahí empezaron a... pero primero se vende como la cuestión muy brillante de y todos linda. todos ahora, claro. por ejemplo, en relación a las regalías, por decir de algún modo... La gente también está despertando y ya nadie más cree nada Por ejemplo, de, con el tema de la energía eléctrica Tenemos el ejemplo de la represa Futaleufú De hace cuántos años que se hizo en la época de la dictadura y que también ofrecieron esto, esto y lo otro y hasta, hasta el momento es que él paga la luz más, más cara, cara de la, la provincia chugutana claro, sí. del universo chubutense sí, más y, o menos. y sí, con toda la, la energía hay estudios hechos que dicen que con toda la energía que, que se pierde por el camino podrían darle gratis la, la luz a toda la provincia y eso nunca lo van a hacer porque no les interesa o sea el tema de el el interés que es el dinero que es el, el llenar su propio bolsillo no va a, va a prevalecer siempre y no está pensado en el pueblo tampoco no. estos mega proyectos nunca están pensados en el no. pueblo y ah. después en relación a lo de Chiloé a mí me encantó eh, hace poco tiempo que viajé por ahí me encontré a dos personas grandes dos hombres bueno Mapu no eh, también, eh, me encantó porque justo hablamos del tema de Cuba ¿no? y, y justo uno de esos Lamien, en su lugar tenían, eh, habían recibido a unos cubanos a una gente joven que venían como saliendo de ahí del, del, del lugar por este tema de, del bloqueo y etcétera que también a, la, a las claras es mentira lo del bloqueo porque tienen una calidad de vida sí. que no la pueden tener en otro lugar Y él contaba y hacía memoria de, de, bueno, de, de esto de, en Chiloé, cómo es el tema de los recursos y todo lo que ha ido pasando. Y con el, la resistencia, que bueno, es un poco menos de 500 años, por suerte, porque tardaron un poco más en llegar sí. allá abajo. Uh -huh. Pero el tema es que la gente, por suerte, ¿no? Tiene, sigue conservando el... el El saber antiguo y el pensamiento Y de saber, bueno, por qué dicen que no A, a, la, a estos proyectos extractivistas sí. Y ojo, porque primero llega el avance de la eólica En Chile nosotros tenemos eólica Las primeras instalaciones es en la zona de Ancú Que va hasta San Pedro Cerca casi llegando a, a lo que es la otra ciudad de Castro Todo lo que es la cordillera de la costa hacia arriba donde primero es una empresa española, donde primero instalaron eh, a, a, a, a eólicas de 30 metros y luego aumentaron a 50 metros. Entonces, dentro de un lugar donde también habían evidencias arqueológicas, oceanográficas y muchas otras cosas, entonces llegan con el discurso que principalmente es energía para la isla, ¿Ya? En las cuales hacen firmar a la gente Como dice la Lamien, Te relatan todos los beneficios Todo lo que nosotros te regalamos Pero vamos invisibilizando Los impactos negativos Y en verdad la motivación De que hay para instalar precisamente Esa eólica Las eólicas llegan primero Y luego llegan las captaciones De la exploración Y de la explotación de la minería Porque la eólica en verdad Es para darle energía grande a esta minería donde se entregan los territorios y además que hacen que la gente firme entonces con las primeras eh, personas que se sientan a conversar técnicamente son con las comunidades entonces hay comunidades que cuando en verdad no tienen eh, bien sólidos ¿no? su, sus convicciones o, o su propia historia caen Pero hay otras que cuando están sólidas y fuertes y están unidas y hay un kimun bien relacionado espiritualmente, no, no, la, no las aceptan. Entonces comienza toda un, una negociación, hacen que, quebrar las relaciones vale. internas de las comunidades que se peleen, entonces están todos enemistados y ahí aprovechan también de firmar. Sí, y también tienen ese, ese tema de la estrategia de ir, de ir, de ir, de insistir. Claro, aunque le digan que no, no, no, no, no. Van un día y sí. van al otro día y van al otro día. No te puedo recibir, igual van a la casa. Es terrible. Sí, sí. y saben todo acerca de tu vida. ¿Cuánto, ¿Cuánto es tu ingreso económico? ¿Cuáles son tus dificultades? Lo saben claro, todo. Conoces. Entonces llegan con, con todos los ítems ya bien fundados. Mira, yo te ofrezco todo esto... Eh, te va a servir para la escolaridad de tus hijos Te va a servir para que tú tengas una buena vida y, y sacan Empiezan a observar todo lo que a ti te falta Y ellos como con esa regalía Toma, sí, acepten Exactamente Y cómo va de la mano sí. ya redondeando Antes de ir al tema musical Cómo va tan tan tan parecido Esto del avance de la mega minería Con el evangelismo ¿no? Cómo entran en la zona rural Con... Antes era la iglesia católica, ahora ya son los evangelistas, mormones, eh, testigos de Jehová, todos hablando mapuzungún, instalándose en la. Y, y tienen esta continuidad porque tienen, digamos, el tiempo. El tiempo y aparte tiempo. La constancia el, y la condición. Y el, dinero. Y y el, el dinero, dinero, exactamente, para ir todos los días. Entonces, uno cuando va a decirle, despierta, hermano mapuche. Eh. Va una vez a la semana cuando mucho porque no le da a uno el bolsillo para volver a ir todo el tiempo. Pero ellos están constantemente ahí. Entonces, el que está preocupado, ¿a quién ve todo el tiempo? ¿Al evangélico o a ese que está ahí? Y no sabe lo que viene detrás. Entonces, esto es como algo que viene desde muy lejos. desde sí. Me atrevo a decir desde eh, Estados Unidos toda esta cuestión del evangelismo sí. y de dominar a las masas. De hecho, para finalizar, como de lo que yo les puedo contar de allá... Está sucediendo como un fenómeno social muy importante, social, político, económico. Como dice usted, cuando llega como esta gente evangélica, no vienen solas, viene todo este progreso o este desarrollo detrás. Chile eh, ha recibido muchos amigos extranjeros, haitianos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, cubanos. Hay mucho afrodescendiente presente en la isla también. Hoy en día hay muchos proyectos en el Parlamento que están siendo aprobados y uno de ellos es el TPP-11. El TPP-11 es un tratado transpacífico. Donde eh, se entrega absolutamente toda soberanía a mega empresas extranjeras. Entonces, es lo que está sucediendo en Chile. Entonces viene el estallido social que se ha producido en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Chile. Eh, ¿qué, sí. más, ¿Qué más? Es para fracturar mm, la economía interna principalmente, que no circule el ingreso interno, por lo tanto es la justificación de que ya no hay producción interna, entonces entrego el territorio para las necesidades de las industrias extranjeras. ¿Qué es lo que está pasando allá? Y cómo los hermanos inmigrantes que vienen de otros países no tienen una relación cercana, ni del ecosistema, ni una relación en el entorno, son quienes van a tomar esto, estas fuentes laborales porque no hay un apego amoroso con el territorio ni con la gente entonces para ellos es un trabajo de mano de obra y es la posibilidad que tienen ellos para poder salir adelante entonces ¿qué sucede? que nosotros como habitantes del territorio tenemos una historicidad, tenemos una historia detrás, tenemos una relación porque habitamos el lugar Entonces, obviamente, esa, esta población que somos nosotros vamos a estar en contra de esta propuesta de desarrollo y de progreso, pero quienes no, no van a tener ninguna sensibilidad son nuestros sí. otros hermanos que vienen por una posibilidad y una oportunidad mejor de vida. Uh -huh. Entonces, sí. ese es el doble sí. filo también de que sí, vengan a Chile, está todo bien, somos el país subdesarrollado, que tenemos una economía estable, somos el ejemplo. De Latinoamérica. Bueno, igual ahora con estos últimos acontecimientos. Ya <risa> o <sea>, sea... no. <risa> sí, es que el todo. sistema está obsoleto. El sistema neoliberal en el cual estamos viviendo hace 30 años es absolutamente obsoleto. Hay una desigualdad tremenda. Donde yo vivo, Chilo es grande. No tenemos universidad, no hay un hospital. No tenemos condiciones mm. básicas. Estamos quedando sin agua, estamos con alerta sanitaria. Hmm. Hay 10 vertederos que están funcionando desde el 2012 ilegalmente porque están caducados. No hay evaluación, no hay estudio ambiental, no hay evaluación ambiental. Y Entonces, claro. se entregan... Igualmente esos son los mismos mecanismos que pasan en todos los lugares, como pasa también acá, porque en estos tipos de regímenes de gobierno nunca va a haber control Claro. ni control ambiental ni en control de ningún tipo para que realmente se puedan llevar adelante bien las, las medidas que, que proponen así que bueno da mu mucho para hablar mucho hablarse. larga la conversa sí. así que vamos a, a escuchar un tema musical ojalá que haya servido ojalá que la gente haya tenido un panorama más amplio de lo que está sucediendo allí en el, Google el cuarteto Continental Muy amargado en la vida me encuentro y perseguido como un delincuente. Muy amargado en la vida me encuentro y perseguido como un delincuente. Delito como el que yo he cometido, no ha podido cometeré cualquier otro, delito como el que yo he cometido, lo ha podido cometeré cualquier otro, no hay un Señor que me tiemra la mano. De un tribunal que me brinde justicia. No hay un señor que me tienda la mano. De un tribunal que me brinde justicia. Delito como el que yo he cometido. Lo ha podido cometer cualquier otro. Delito como el que yo he cometido. Lo ha podido cometer cualquier otro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 un que me brinde justicia Soy no un señor que me tiende la mano no hay un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido No he podido cometer el cualquier otro Delito como el que yo he cometido No ha podido cometer en cualquier otro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 en Fentran Neuen eh, podemos repetir las vías de comunicación por las dudas aunque se... ya nos queda poco tiempo sí, sí, sí y parece que la gente no se quiere comunicar <risa> el teléfono fijo de la radio no está funcionando así que pueden mandar whatsapp al 2944-802315 o también eh, a www.fmalas.org.ar bueno, buenísimo Y entonces continuando con lo que um, hoy habían anunciado vamos a leer el mensaje del CAI, del Consejo Asesor Indígena eh, que es bueno, la organización de base del pueblo mapuche autónoma y de pensamiento libre que es eh, de la zona de Río Negro Como es de público conocimiento los innumerables hechos de violencia y atropellos que vive la comunidad Comquiñé, Mu del paraje Arroyo Las Minas, Arroyo La Orqueta y Alto Río Chubut de la provincia de Río Negro, les informamos a Pupeñipulamien de nuestro pueblo y a la sociedad en general, un nuevo y grave hecho de violencia sufrido recientemente en el puesto de la veranada del Mallín Escondido, ubicado en el territorio de la comunidad mapuche. El 26 de noviembre de eh, 2019, integrantes de la comunidad que recorrían el territorio ...repuntando las vacas y reponiendo con sal las aleras... ...llegando al puesto del mallín escondido... ...se encontraron con tres personas... ...empleados de, de Barabuchi... ...siendo uno de ellos Andrés Saint Antonin... ...y Saint Antonin. dos personas más... ...destruyendo y quemando el puesto... ...violando una medida cautelar vigente. En ese lugar... ...los compañeros iban a descansar... ...y protegerse de la lluvia y nevisca imperante aún con la presencia de ellos en el lugar continuaron con la destrucción los compañeros filmaron dicho momento y se, retirara, re, y se, porque, se retiraron porque consideraban que estaba expuesta su integridad física ante estos sujetos eh, que como siempre estaban armados este hecho es una muestra más de la impunidad con que se manejan y van apropiándose del territorio Si la situación fuera al revés, ya hubieran llegado grupos de fuerzas especiales a reprimir a los peñis y la mien, mientras los grandes medios de comunicación estarían hablando de terroristas. Seguiremos mostrando que nosotros estamos en el territorio y buscaremos la forma de que paren esto. Tenemos en cuenta que tienen un gran poder económico y la cobertura que les da el Estado a través de gobiernos que desconocen ...o niegan los derechos que tenemos reconocidos en leyes vigentes. A pesar de los atropellos, seguimos y seguiremos estando... ...en el territorio al que pertenecemos... ...siguiendo el camino que nos han marcado nuestros ancestros. Y queríamos por ahí hacer mención nuevamente a los nombres... ...de... esto, ...a los nombres de los que fueron a violentar el puesto... Estaban por acá, también, si ¿Sí me ayudan. Uno Eras, me sonó muy, muy conocido el nombre. Eh... Eso por no traer anteojos también, se olvidó los anteojos. Los perdí. <risa> <risa> los perdió encima. <risa> bueno. La, el, el, la situación igual eh, amerita que sea de público conocimiento, es un atropello más hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente, entonces tenemos sí. que estar todos como atentas y, y atentos a esto, ¿no es cierto? Sí, son los empleados de Barabuchi, Barabuchi y siendo uno de ellos Andrés Saint Antonín, es el que me, me, me, me, sonaba, me sonaba muy familiar porque ya. habla de terratenientes conocidos con ese nombre Hablando de terratenientes y seguir compartiendo noticias de nuestra gente eh, también queríamos eh, hoy asimo, hicimos anuncio al comienzo de Fronten Nehuen eh, sobre una convocatoria que tiene el loft Nehuen Tuay Ninchin allí eh, nuestra gente de Costa de Lepá eh, para ello estamos en comunicación con la Lamien Juan Antieco, que nos va a, a comentar un poquito eh, una invitación que están haciendo para el día eh, 7 de diciembre. Eh, Mari, Mari, Lamien. Ay, Mari, Mari, Mari, Lamien. Mari, Mari, Confugo, ¿Cómo están todos? Es una alegría enorme poder escucharla. Mari, Mari, -Mel. Sí, básicamente, básicamente la actividad se armó con el historiador Chile sabemos este que Chenería ha recopilado mucha información, este información muy útil a la hora de, de este ...especial los casos de la justicia... ...como los que fue... ...lo de en resistencia a tu examen... ...entonces se armó como un boletín... ...documental... ...con registros históricos... ...y documentación que ya mi hermano... ...había podido... Este, ...conseguir en Buenos Aires... ...hace muchos años... ...así que básicamente... ...contar la, la historia... Eh, ...sobre todo lo que es la ocupación... ...territorial ancestral de la comunidad... no, ...ahí figuran todos los, los expedientes... ...los archivos, las notas quién llegó, ¿Quién, quién empezó a poner la alambre, en qué lotes y demás. Este, así que bueno, eh, de, de, desprendiéndose un poco de los conversatorios que yo hice, este, eh, que estuve por Comodoro, que estuve también ahí en, en la comarca, eh, acordamos con, con mi hermano que sería conveniente hacerlo en Estel, por cuanto... Bueno, la mayoría de nuestra familia está ahí viviendo en Esquel, la mayoría de los vecinos, familiares nuestros, amigos también está la sociedad rural que fue la que este, no, dio un duro empate este, con, todo su, con todo lo que significa la sociedad rural no con todo sí, es, Leila, lo bien. que tiene en juego pues, la, la sociedad rural así que en un artículo podemos comprometer a Televía, que de he hecho ya Televía lo no habíamos comprometido en una posterior mesa de diálogos que se daba para que porque era muy importante para la reivindicación de, de nuestra ocupación más territorial de que que haya gente que nos favorezca, no, que no vaya a ver cualquier persona, cualquier teoría que se depende de, de la práctica, teoría castellisteriana que eso uno no lo tiene entonces este, pudimos lograr eh, eh, armar este conversatorio junto con la gente de Aperache que también también estuvo y lo por ahí también este la gratitud de hasta la gratitud de tantos amigos que se acompañaron y que se solidarizaron y que estuvieron en los momentos que fueron críticos de la recuperación, ¿no? mien. Así que por eso continuamos importante hacer la misión. Eh, así que aprovecho este llamado a la para ¿no? este la invitación el día siete de diciembre a la al -Al local no, de corte. Y me dicen que está cerca del hospital. Fela y mien si conocemos el lugar a escuchar la conversación ya que puede venir ahí estaría que venga, yo estoy viendo que es bastante complicado con, con el tema de mi trabajo pero voy a este, voy a buscar la forma de, de poder llegar y poder estar ahí acompañando a mi hermano porque es fundamental Bien. yo creo que en, en, en todos los procesos de recuperación Tiene como, como su sus partes, ¿no? Este, el proceso en Chile de recuperar el territorio, de poner el cuerpo, pero puede salir a contar la verdad, que esa es la otra pieza fundamental, si se quiere, para las reivindicaciones que venimos haciendo nosotros, sobre todo en los provincias acá en la provincia y particularmente en, la religión, en, particular, en la de los ocho. Fela y Lamian. Bueno, le agradecemos la comunicación eh, y entonces reiteramos la invitación para el 7 de diciembre a las 18 horas en Ajurpe, que justamente es la calle O'Higgins, casi llegando al hospital de Esquel claro, sí, sí, tal cual así que bueno, este, no, los esperamos a todos los hermanos que quieran ir la gente de la comarca, hubo mucha gente que nos acompañó fue así, Leila, que fue. así que este, lo que pueda llegarse, sabemos que es un momento continuado para todo el mundo ¿no? pero bueno, este, en estos momentos cuando más debemos estar juntos también les quería, les quería transmitir que en este jueves vamos a hacer una acción acá en, en la legislatura del Chihuahua porque nuestros diputados no pierden la oportunidad Y querer engrosar su bolsillo. Y estos jóvenes, por ahí quizás, este, con toda la plata que le ha puesto la, la minera, puedan aprobar la zonificación cosa que sería muy negativa muy para nosotros, no solo para los mapuches, sino para toda la sociedad. Fue la Mien. También queríamos. no lograr el objetivo de las mineras y no dejar que, que los diputados que tienen que responder al pueblo no se ¿no? Así que bueno, antes podemos tener una estrategia también. Fele y Lamien, quería comentarle con respecto a eso que aquí el día 4 a las 18.30 se va a hacer también una concentración en la ruta eh, 40, eh, en la parte del paralelo 42, también diciéndole no a la mega minería apoyando lo que va a suceder en eh, eh, la manifestación que se va a hacer también el día 5 allí en la legislatura que estamos al tanto de todo eso así que aquí la gente se está organizando se está eh, viralizando la información así que esperamos que también eh, este todo el de la gente que se junte aquí llegue y realmente le decimos todos no a la mega minería en todo chal Tumay ñaña, Peucallal, eh, Peucayal, Peucallal Bueno, y ahí entonces seguimos con estas noticias. En, tenemos un comunicado de el, los presos políticos mapuches de Temuco. A nuestro pueblo, Nación Mapuche y a la opinión pública en general, los presos políticos mapuches del módulo de comuneros del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, imputados y condenados por causa mapuche, y asociados al conflicto histórico entre nación oprimida y el sistema huinca capitalista, manifestamos lo siguiente. Expresamos nuestro apoyo a los peñes que en estos, en estos días enfrentan los tribunales colonialistas de la justicia huinca ¿por, por el caso de compensación los héroes. Quienes han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, garantías jurídicas y debido proceso de manera escandalosa, en pleno juicio, demostrando el racismo colonialista que nos domina y, contrariamente, siendo extremadamente garantistas con los criminales de lesa humanidad anti-mapuche, como los culpables en el caso del asesinato del Peñi Camilo Catrillanca y en extremo injusto con nosotros por ser mapuche llegando a usar pruebas ilegales en juicios a luchadores mapuche e incluso en reiteradas ocasiones condenar sin pruebas y por el solo hecho de representar expresiones de lucha y resistencia territorial o estar vinculados a ellas en este sentido lo único que piden los peñis es un juicio justo, sin presiones ni, ni manipulaciones políticas también expresamos nuestro repudio a la represión violenta que sufrieran nuestros peñis presos en la cárcel de Angol por parte de Gendarmería de Chile. Apoyamos a los peñis interpretando este brutal acto como reflejo del creciente hostigamiento por razones políticas en contra de los mapuches luchadores y en particular a los que se encuentran en la cárcel. Por último, recordamos al peñi huaychafe Puel Williche, Rafael Nahuel que en su nueva conmemoración de su asesinato por parte del Estado argentino en el contexto del proceso de recuperación territorial en Relmulafken, Lago Mascardi, desde la prisión del opresor asumiendo dignamente las consecuencias de nuestra actitud en la vida y en la lucha seguimos llamando a nuestro pueblo a profundizar en conciencia y a actuar consecuentemente en el mapuche Raquizuam, en la senda del Weichan, hasta despojarnos de forma Íntegra de la dominación huinca libertad a los presos políticos mapuches territorio, autonomía resistencia, liberación nacional mapuche Amulepe, Taíngua y Mari Chihueu y está la firma de los Lamien Pablo Trangol Galindo, Celestino Córdoba Facundo Jones Juan Cheu, Cheuqueta Rodrigo Caipul y Jorge Cayupán Feliz la mi. Bueno, eh, vamos a ir redondeando. Eh, hemos hecho como la lectura de estos dos comunicados, tanto de los presos políticos Mapuche como el otro de el CAI, con, Se nos hace siempre como corto el programa, ¿no? Eh, sí. Volviendo otra vez a lo de a esto del del, del trans, justamente ayer estábamos acordándonos de que estaban llevando los animales para la veranada y esperando que todo saliera bien y parecía como ya predicho esto que ocurre este atentado digamos con tan impune contra uno de los puestos bueno repudiando eso repudiando también lo que ha pasado con los presos políticos en Temuco y esperando que, que allá en Furiloche eh, en esta semana pueda salir bien para toda la gente los lamien de La Lofuenuleo, que la justicia se puede inclinar por, por fin, digamos, a una resolución medianamente favorable para los Lamien, ahí mucho Nehuen, sabemos que ellos están dispuestos a seguir resistiendo ahí a pesar de lo que decida la justicia, y eso también nos tiene que poner a todos muy en alerta si tenemos que salir a, a acompañar los procesos de, de resistencia de nuestro pueblo también, Y, y sobre todo también eh, tienen, son muchos años de avasallamiento eh, sobre nuestra gente, son muchos años de, de olvido, de pisoteo, de manoseo, de, de usurpar tierras eh, ancestrales. Entonces es momento que también nuestra gente pueda volver a la tierra y pueda también eh, vivir dignamente. Y vivir dignamente significa que nuestros niños puedan crecer en paz, puedan crecer tranquilos, puedan crecer libres, eh, Así que, bueno, un, un Nehuen muy grande, frente al Nehuen para, para la gente del Lofo en Uleo Y también, como siempre, vamos a seguir reivindicando a nuestros presos políticos mapuches allí en, en Gulumapu, en distintos eh, puntos, porque también están los presos de Angol, que han sufrido una violencia impresionante por parte de, de Gendarmería de Chile. Y también... Este, a los presos políticos del CCP de Temuco. Agradecemos siempre a las retransmisiones de Radio Curruf, de Radio Fogón, al espacio de FM Alas que siempre nos está acompañando. También pedimos a toda la gente eh, del pueblo eh, Mapu que se haga presente eh, a todos los que puedan, y todas las que puedan llegar allí a la ruta el 10 y, a las 18 horas. Este miércoles eh, tenemos que poner nuestro granito de arena para decirle no a la mega minería. Tenemos que hacernos sentir como comarca, como habitantes del Huel Mapu, eh, Pele, de que estamos presentes y que rechazamos rotundamente la megaminería. ¿Hay algo más para compartir aquí? Sí, para no perder el espacio que tenemos en todos los programas en relación al Kimun, Pele, este, queríamos compartir un, un poquito, que aprovechamos acá que está Pele. la también y compartimos. Pele. Vamos a compartir una pequeña lectura. ...del libro del Lamuén... ...Quimeltu Juan Yanculef ...Waikinao... ...del texto Tayin Mapuche Kimun... ...que en Winka Zungun... ...sería epistemología mapuche... ...sabiduría y conocimiento... ...comienza así... ...lo compartimos también... ...nunca los mapuches que saben... ...de su cosmovisión van a llegar... ...y quemar un bosque... ...es más... ...hace 150 años atrás jamás el mapuche quemaba su maguita o monte. La falta de tierra para cultivar y el haber visto cómo los colonos entre los años 1860 y 1960 quemaban los bosques y luego hacían grandes roces para sembrar trigo, hicieron decir a los mapuches, ¿cómo es que los huincas quemen y los ñen no los castiguen? Entonces nosotros también hagamos lo mismo. Y así comenzaron a quemar. Pero el castigo les llegó en los peumas, que le decían lo grave que había sido su falta de yam. Los que serían castigados como enfermedades extrañas y otros avatares propios de la espiritualidad mapuche. Los mapuches hace 500 años atrás no quemaban. Eh, basta recordar las anécdotas del mestizo Alejo en la obra magistral de Víctor Domingo Silva, en su libro El Mestizo Alejo. El mestizo había arrinconado a los españoles contra el río Laja, región del Biobío hoy, y ante un muy evidente triunfo y derrota total de los españoles, sus huaychafes quemaron los laterales de la magüiza o Monte para así evitar el escape de los españoles. En el preciso momento de la quema, dice el autor del libro, aparece un par de zorros, que culpeo, que paralizaron a los huichafes mapuches. Por tanto, el susto de ver a estos animales, que en vez de acometer contra los españoles, se retiraron, ya que al ver a los culpeo, el zorro rojo-amarillo, los mapuches se dieron cuenta del error cometido en contra de la naturaleza. Esto no es una superstición, esto es un mapuche kimun puro, pues la conciencia de los soldados del mestizo Alejo era que jamás hay que atentar en contra de la naturaleza, por muy malos que sean los enemigos. La naturaleza se manifestó en contra de ellos y les mostró un zorro, un gurú, pero pudo también haber mostrado un águila o un caballo alborotado. Que bueno, esto es para, para explicar un poco por qué nosotros eh, defendemos al Itrofil mongen en el Huel Mapu, ¿no? Ah, que igualmente a veces hay algunas cosas que no tienen explicación en castellano, pero lo que queremos decir siempre también desde este pequeño espacio de Fentrón es que eh, a los Pulamñen, sobre todo a los lamngen que tienen su apellido Mapu, que puedan encontrar quiénes son, que es tan importante y acá estamos, hay un montón de gente mapuche por suerte y que la mien podamos recordar, que podamos despertarnos, que podamos despertarnos para saber quiénes somos y así saber dignamente eh, respetar y defender nuestro buen mapu, ¡Felé, le, la, le, mien. Fele, le, le. la mien la mien chaltumai rumé come en eh, Chin frontera Neuwén, entre Chaltumay a ustedes también a la gente que nos está escuchando gracias por la posibilidad de poder dialogar, de contar y compartir lo que está sucediendo en mi territorio y a la vez comprender de que en estos territorios se está viviendo la misma secuencia que del otro lado. Que todo es territorio mapuche de es territorio de la mapuche Exactamente, desde Pacífico Atlántico Que no se olvide Felé. Felé, la bien. Bueno, nos estamos despidiendo Así es, nos vamos a despedir Con un tema de los huerquenes del amor Que ellos van a llegar oh. aquí próximamente. próximamente En el verano A eh, compartir su música Y todo su, su, su Nehuén que traen Así que a Nehuén los va a traer <risa> Así que está buenísimo eh, ir compartiendo su música, ya hemos tenido una entrevista con los lamien, son todos allí del Gulumapu. Este tema entre la gente mapuche es bastante querido, se llama Lamiencita, así que Lamiencita yo te quiero. Así que, pero tenle buen. buen, Peuca